cambiando de lecho y se acabó la Atlántida. Restos de la Atlántida son las Antillas, como restos del continente de muy, son la isla de Pasto, frente a la costa de Chile, o las, eh, el archipiélago de, de, de la Oceanía, Australia, etc. Así pues, cuando el Columbus pase nuevamente, por este ángulo del Sistema Solar, pero estar ustedes absolutamente seguros que vendrá la otra catástrofe. Así pues, la catástrofe que se avecina no es la primera, tampoco será la última. Si estudiamos cuidadosamente la Piedra Solar, el calendario azteca, Encontraremos allí una sabiduría extraordinaria. Dicen los náhuatl que los hijos del primer sol fueron devorados por los... Fueron arrasados por fuertes huracanes y que se convirtieron en monos o changos. Que los hijos del tercer sol perecieron por sol de lluvia... De de fuego y grandes terremotos que se transformaron en pájaros. Dicen que los hijos del cuarto sol fueron tragados por las aguas y que se convirtieron en peces. Las dicen, son los hijos del quinto sol. Mas o sea, investigamos a fondo para decir la suerte de los hijos del quinto sol. No dicen cómo se convirtieron en el pasado, porque pasado, porque están hablando con respecto a un futuro. Así dicen cómo habrán de perecer. Pronostican, ya hablando para el futuro, los hijos del Quinto Sol perecerán por el fuego y los terremotos. Luego aseguran que en, los, que en la época del Quinto Sol morirán los dioses y se abandonará el culto a los dioses, cosa que ya ha cumplido. Pues pone nuevo énfasis los náhuatl en su calendario azteca para decir que, decir, que durante la época del sexto sol resucitarán los dioses, y que en la época del séptimo sol todo será adivinado. Pero concretémonos a nosotros los hijos del quinto sol. Obviamente los hijos del primer sol, Fueron los hombres que vivieron en una Tierra perigenia hace más de 300 millones de años, en la Tierra protoplasmática. Se dice que fueron devorados por los tigres, porque eran hijos de la Sahara y la Eran los hombres protoplasmáticos. Al hablar de hombres protoplasmáticos parece que esto chocara con la teoría de Heckel que nos habla únicamente de esa pizca de sal llamada protoplasma. Los hombres protoplasmáticos tenían cuerpos gelatinosos. Eran dúctiles, elásticos, plásticos. Podían asumir gigantescas estatuas o reducirse en punto matemáticos. Eran anduágenos se reproducían de alguna forma en que se reproducen las células por división celular ese fenómeno de reproducción no precisamente en nuestra sangre así vemos cómo las células se dividen en dos y las dos en cuatro para reproducirse proferorados tigres? y sí, la sabiduría cuando se habla de los hijos del segundo sol que fueron arrasados por fuertes locales, se habla realmente en forma esotérica. Los superbóreos tenían cuerpos andróginos, pero algo menos gelatinosos, más graciosos. Se dice que se transformaron en changos, es decir, que se degeneraron, y perecieron. Se habla también en la, cult en la cultura de nuestros antepasados, de sobre los hijos del tercer sol, los lemuris. Estos eran esto hermafroditas gigantescos, tal como vemos sus representaciones en aquellas esculturas que están en Tula. Se reproducían por gemación. Los hijos del segundo sol se reproducían por rotación, pero los hijos del tercer sol, por gemación. Es claro que, que aquellos hermafroditas ovulaban. Ese óvulo que se escapaba de sus ovarios venía a la existencia ya fecundado, pues eran varón y hembra, como dice la Biblia. Dios creó a los hombres varón y hembra, varón y hembra Dios hizo. Entonces, se dice que en determinada época, aquellos aquel, aquel huevos se abrían. y allí salía una criatura que se alimentaba del padre-madre. Esto de que fueron las mafroditas nos invita a pensar. Ciertamente las, las tetillas del varón son glándulas mamarias atrofiadas. El es de la mujer, es un falo masculino atrofiado y recogido con ligamentos nerviosos. Y, pues, en el organismo humano está el, el testimonio de que un día la raza humana fue hermafrodita, pero a través de millones de años esa raza se fue dividiendo en sexos opuestos. Empezaron a nacer algunas criaturas con un sexo más desarrollado que otro llegó el día en que aparecieron las criaturas unisexuales cuando esto sucedió ya entonces fue necesaria la cooperación para crear por aquella época en la Alemania el acto sexual era sagrado y solo se verificaba como un sacramento dentro de los templos de misterios era otra lado la humanidad no se había todavía deteriorado. Se dice que los lemones se convirtieron en pájaros. Ciertamente, como testimonio de ello, digo, ya hace poco tiempo, en Bolivia, descubrieron una pequeña raza de niliprienses, tenían de 10 a 20 centímetros de estatura, Hombres y mujeres eran pequeñitos, habitaban dentro de un perrito que parecía más bien un muñequero, un juego para niños. De la noche a la mañana aquellos lilliputíens desaparecieron. Se metieron entre la cuarta vertical y se transportaron a otro lugar. Tenían que escapar porque ya se habían convertido en un, en un escándalo público multitudes de gentes iban a verlos. la que, que según me cuentan, es debidamente custodiado por las piezas indígenas en aquel lugar. A su pres, es cierto eso, de que los hijos del tercer sol se convirtieron en paz. Los hijos del cuarto sol perecieron por las aguas, se transformaron en peces. Así es. Es decir, fueron tragados por el océano en cuanto a nosotros los hijos del quinto sol obviamente hemos de perecer por el fuego y los terremotos los terremotos están intensificando de instante en instante de momento en momento Sucede que en el fondo de los océanos está la tierra agrietada un sistema de grietas existe en, el lecho de los, en los lechos de los océanos Atlántico y Pacífico. Algunas lluvietas de esas son ya tan profundas, que el océano está penetrando dentro de ellas y se ha puesto en contacto con el fuego que circula dentro del interior de la Tierra. A consecuencia de eso se producen vapores y presiones que aumentan de instante en instante, de momento en momento. Esa es la causa secreta de tantos y tantos terremotos que se están sucediendo por esta época. Ya no convence a nadie la teoría aquella de que tal o cual terremoto se debió simplemente a un, a un, a un cambio, de, a un movimiento, a un deslizamiento de determinadas capas geológicas. Una realidad es que tan pronto tiembla en un país como tiembla en otro. Y cada día los terremotos se hacen más y más intensos. Y serán cada día más intensos. De eso no cabe la menor duda. Si se señala eso, las explosiones atómicas que Tiros y troyanos están realizando dentro del interior del careta Tierra. No puede sorprendernos que en cualquier momento haya presa alguna gran catástrofe. Este planeta está sometido ahora a una larga agonía. Los peces del inmenso mar están muriendo porque las aguas están contaminadas. No hay duda de que los océanos se han convertido en grandes basureros. Los desperdicios atómicos pueden ocasionar en cualquier momento catástrofes tremendas. Los recipientes que se usan para guardar a los desperdicios atómicos realmente no sirven si en cualquier momento, repito, pueden provocar grandes catástrofes. Los abonos químicos están actualmente esterilizando la tierra. Los bosques están siendo talados. Las ciudades están llenas de smog. Hay científicos que afirman que al paso que vamos dentro de 40 años la humanidad habrá terminado por el smog los ríos, los mares, la atmósfera está contaminada. En la epidermis de la Tierra existe la vida orgánica. Los árboles, los animales, las fuentes son necesarias para la vida de la Tierra árboles atraen determinados tipos y subtipos de energía cósmica, las transforman y luego, la, y luego la, la, la, tras, la retransmiten a las capas anteriores de la Tierra. Los insectos más insignificantes captan determinadas modalidades de energía que luego después de transformar las retransmiten, a las, las retransmiten a las capas anteriores del organismo planetario en que vivimos cada uno de nosotros atrae de determinados tipos y subtipos de energía que transforma y transmite a las capas anteriores de la Tierra así pues la vida orgánica es necesaria para la Tierra sin la vida orgánica la Tierra se, se convertiría en un gran desierto en un gran Sahara desgraciadamente todo está siendo alterado Los cazadores están acabando con todas las especies animales. En el África se han hecho las famosas reservaciones porque ya los cazadores realmente no estaban dejando viva criatura alguna. Estaban terminando con las especies de la naturaleza. Los bosques tan necesarios para la vida están siendo talados. Los frutos de la Tierra han sido adulterados por los aviongos. Ya es difícil conseguir manzanas puras sin adulteración. Un árbol que no ha sido adulterado, un árbol sin ofertos, atrae específicamente la energía cósmica que le corresponde y luego la transforma y transmite a las capas anteriores de la tierra, pero un árbol que ha sido no injertado no creía cumplir tan preciosa misión. sus frutos están ya tan bien alterados, ya no capturan, ya no se cargan con esa energía cósmica maravillosa con que antes la su se solían cargar y dentro del organismo humano ya no llevan los mismos principios vitales que antes. Así pues, hoy en día vemos, sobre todo en la California del Norte, frutos bellísimos que son una fiesta para los ojos, pero que realmente no producen en el organismo los mismos efectos que producen los frutos que no han sido alterados por los injertos ¿Qué vamos? La tierra entera está siendo sometida a una borosa agonía. Y esto tiene que llegar a un fin. Y esperamos, ese gran astrólogo que viviera en la Edad Media afirma que en el año 1999 el colus pasará cerca a la Tierra. Aclara nos traemos en sus entidades su diciendo que entonces vemos como dos soles la énfasis para sacar como consecuencia el fin de la presente raza aria. Obviamente esto tiene que llegar a un final, Por de pronto. Han habido dos guerras mundiales poderosas la de 1914 a 1918, la de 1939 a 1945. Más viene una tercera guerra mundial que será peor que la primera y es que la segunda guerra. Y esto que cuando el ser humano está lleno de odio. Cuando carga en su interior los factores que producen guerras, incuestionablemente tienen que haber guerras. También en este momento a la memoria Daniel el profeta. Decía a Daniel que, veía, que había visto en visión un gran océano y que cuatro vientos combatían entre sí. después relataba que había visto tan bien a cuatro bestias que salían dentro del fondo de las aguas la primera bestia dice era semejante a un león tenía alas de águila y le fue corazón de hombre la segunda bestia dice parecía un oso La tercera decía que tenía alas, y que tenía cuatro alas, y cuatro cabezas, Mas parecía un leopardo, y la cuarta bestia dice que diferencia a todas en gran manera, Sus uñas eran de hierro, y sus dientes también de acero, y todo lo que mascaba lo reducía a polvo. Y le fue dado que pudiera destruir la tierra por todas partes, y que llevara la desolación a todos los rincones del mundo. A le fue dado que combatiera contra los santos del Altísimo. Mas, bueno el juez se sentó, y le fue quitado el reino y este reino fue entonces entregado a los santos llegó la edad de, de oro obviamente se refiere a Daniel a las cuatro edades a la edad de, de oro a la edad de plata a la edad de cobre y a la edad de hierro que es en la que estamos en este momento todos nosotros en la edad de hierro La humanidad llega al estado actual en que se encuentra. La cuarta bestia realmente ha sido espantosa en gran manera, como dijo Daniel, distinta a todas las otras bestias. Mas tendrá su fin de la noche a la mañana, porque el día del Cristo vendrá como cuando menos se aguarde. Así está escrito, que él llegará como la en la noche. Y en este preciso momento nos encontramos en el, en el principio del fin, El Apocalipsis nos habla del principio del fin. Estamos precisamente en el final de todos los tiempos, en el final del Caliúna, en el final de la cuarta bestia. Ya verán ustedes en mucho pronto caer las grandes ciudades del mundo. Nueva York, Washington, París, Londres, que van recién a cenizas. Los terremotos se irán intensificando espantosamente. Ya serán ustedes testigos de pronto en el hueso de todo lo que va a suceder entre los años 1982 y 1992. Lo verán ustedes por sí mismos y se acordarán de lo que escucharon aquí en este auditorio de la Galería Municipal de Guadalajara, Jalisco. Es necesario pues, que pongamos atención porque los tiempos del fin han llegado. Con mecánica celeste se puede demostrar que el sistema solar eh, ha llegado están llegando al final de un viaje y todo viaje del sistema solar alrededor del Zodíaco termina en verdad con una catástrofe por otra parte el mal del mundo es tan grande que ya llegó hasta el cielo Babilonia la Grande la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra será destruida. Y toda esta perversa civilización de víboras bloqueará piedra sobre piedra. Pero, profetizando, dijo, los cielos arderán con grande estruendo y la tierra y todas las obras que le hay serán quemadas. Ciertamente el fuego es lo primero que entrará en acción con el acercamiento del cólogos. Es tan grande la fuerza de atracción de aquel mundo y estará tan cerca de nosotros que, hará, que atraerá al fuego que corre en el interior de la Tierra. Entonces surgirán por donde quiera muchísimos volcanes y un gran incendio se propagará desde el polo norte hacia el sur. Sin embargo, es obvio que antes de ese gran acontecimiento, el Anticristo realizará verdaderas ...deciencia, que lanzará a ellos. Hará cohetes atómicos capaces de viajar a Marte. Hará cohetes atómicos con, el que se, con los que se podrá llegar a todos los planetas del Sistema Solar. Inventan armas extraordinarias las gentes todas se prosternarán en tierra adorando a la gran bestia diciendo no hay como la ciencia oficial no hay como el anticristo pocos serán los que escuchen la palabra del Cristo dentro de poco tiempo ya las gentes no están para eso en estos tiempos dicen quiero demostración Me interesan los, las cosas de los lo que los sentidos físicos me informen. Esas cuestiones místicas de tejas para arriba ya no me importan. No hay como la bestia, dice. Así pues, ustedes que me están escuchando aquí en estos momentos sepan que los tiempos del fin han llegado. Mas si en la Atlántida hubo un pueblo selecto que fue sacado por el Manu Basbata hacia la meseta central del Asia, también por este tiempo habrá un pueblo selecto que será sacado entre lujos de las llamas antes de la gran catástrofe. ¿Quién no sabrán deformar ese pueblo selecto? Ese pueblo selecto estará formado por aquellos que se autoexploren a sí mismos, por aquellos que eliminen sus defectos psicológicos, por aquellos que acaben con el culto al ego, al mimismo, al cinismo. Sí Ese pueblo selecto estará formado por hombres y mujeres de buena voluntad, por gente de verdad dispuestas a transformarse radicalmente. Ese pueblo selecto se ha llevado a cierto lugar del océano Pacífico. Ese, ese pueblo selecto durará por aquellos días en una región donde, desde donde podrá haber la lucha, el duelo a muerte entre el fuego y el agua durante dos siglos y cuando el, nuevo, el doble arco iris aparezca sobre las nubes señal de una nueva alianza de Dios con los hombres ese pueblo selecto habitará en tierra nueva y en cielos nuevos entonces se amanecerá la edad de oro por eso fue que en el el poeta de Mantua llegó la edad de oro y una nueva progenie manda Hasta aquí mis palabras. Muchas gracias. En una entrevista especial, el doctor Samael Aundeor se expresó al respecto de Nostradamus y sus profecías. Resulta que Miguel de Nostradamus fue un gran médico astrólogo de la Edad Media se educó en la sabiduría de los egipcios dicen que pasaba las noches enteras mirando fijamente y sin parpadear el agua contenida en un cazo de cobre afirman algunos que en esa agua lúcida pudo él ver con entera claridad meridiana los acontecimientos del futuro así pues Miguel de Nostradamus fue un gran vidente Eso nadie lo puede negar Hasta la fecha Todas las profecías que Miguel de Nostradamus hizo Se han cumplido matemáticamente Al respecto de la tercera guerra mundial afirmó Miguel de Nostradamus profetizó la primera y la segunda y también la tercera Grandes sabios del pasado Ya habían profetizado tres guerras mundiales para el presente siglo. Yo creo que la peor va a ser la que viene, la tercera. Pues será un verdadero holocausto atómico espantoso. Desaparecerán las principales ciudades del mundo con las explosiones nucleares. Lo más grave de todo es la contaminación radioactiva. La Tercera Guerra Mundial se contaminará la atmósfera en forma espantosa. La radioactividad infectará completamente el aire, las aguas y en general todo lo que existe. Las lluvias, por ejemplo, que tendremos serán radioactivas. Las cosechas se perderán. Y, si, y se perderán sencillamente porque nadie podrá utilizarlas. Eso es todo. Eso de tener uno que comer alimentos contaminados por la radioactividad es clarísimo. Mas así sucederá. No hay duda de que esta Tercera Guerra Mundial está a las puertas. Por otra parte, en estos tiempos hay hambre, desolación, sed espantosas, espantosa, crisis de valores, etc. Todo esto nos va orillando poco a poco hacia la Tercera Guerra Mundial. Cuestionablemente, cada uno de nosotros carga dentro de sí los factores que producen guerra. Egoísmo, odio, etcétera, etcétera, etcétera. Y al respecto del planeta Hercólobos, que chocará con la Tierra, dijo... Bueno, lo que usted está diciendo está ya debidamente comprobado en todos los observatorios del mundo quiero aclarar que el choque será de tipo electromagnético no es un choque físico de masas Mas es claro que si el planeta Hercólogos pasa demasiado cerca de nuestro planeta Tierra tiene que producirse una catástrofe sucede que Hercólogos es un mundo gigantesco podríamos aseverar que es varias veces más grande que Júpiter el titán de nuestro sistema solar Y al pasar cerca a nuestro mundo, tendrá que producir una revolución de los ejes de la Tierra. Entonces los mares cambiarán de hecho y las tierras actuales se sumergirán entre el fondo mismo del océano. Más, antes de que venga la catástrofe esta de la revolución de los ejes de la Tierra el fuego entrará en actividad. Indubitablemente, conforme el colmo se vaya acercando, el fuego líquido que existe en el interior de nuestro mundo saltará a la superficie y entonces aparecerán volcanes en erupción por todas partes, acompañados de fuertes terremotos y caerán todas las grandes ciudades del mundo. Nueva York, París, Londres... Buenos Aires, ya está nuestro querido Distrito Federal en México. Nada se salvará de la hecatombe. Los que no crean, pues que no crean. Hechos son hechos y ante los hechos tendrán que rendirse. Sí, pues que Hercólogos se acerca. Ya está a la vista de todos los observatorios del mundo. Ya existen mapas estelares donde se nos muestra la órbita de Hercólogos. Pertenece a un sistema solar llamado Tiro. Y es obvio que tendrá que pasar muy cerca de nosotros tal mundo. Es demasiado gigantesco y tiene que producir en, nuestro, en nuestra tierra terribles convulsiones.